Bueno, concejal, en el primer proyecto la aprobación fue por 10 y 3 no aprobaron, entre las cuales está incluido usted. ¿Qué pasó en el segundo proyecto? Eh, siempre, en el segundo proyecto pasó lo siguiente. El señor alcalde pasó nuevamente en diciembre el proyecto y ahí aprobaron, aprobaron siete concejales y nos opusimos entre esos, yo volví a votar negativos. Seis concejales que no aprobaron el proyecto a la venta o, o liquidación de la empresa pública Espuplan. Eso es todo por una. No sé, que hicieron las carreras una mala licitación, y entonces por eso se cayó nuevamente el proyecto. Bueno, concejal, pero si no está aprobado el proyecto de la venta de Puplan hay siete y seis. Hay, hay mayoría. O sea que queda aprobado el proyecto. Seis, ¿usted está.? ¿Son siete en oposición? Eh, en oposición somos seis. seis O sea, el proyecto queda aprobado ¿Qué sucede después de que el proyecto queda aprobado? ¿Cuál es la, la, lo que sigue a continuación de ahí? Eh, cuando el proyecto queda aprobado Entonces dicen que daban 48 horas Para que el señor alcalde buscara un socio estratégico ¿sí? Porque la energía Cundinamarca Le iba a suspender los servicios de energía Ahí al acueducto, que no le volvía a vender la luz Entonces, en eso fue cuando se instalaron una demanda, una medida de cautelar para trancar o parar el proceso. Entonces, el proyecto, creo yo que el proyecto se hundió, porque entonces fue cuando vino la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá, entonces tomó la decisión y cogió la empresa. Venga, pero hay, antes de que intervenga la Superintendencia, Van a, eh, en una reunión a las dos de la tarde en la alcaldía, hicieron en un dos minutos, y aprobaron una licitación, aprobaron una, una situación ante los cuales muchos de ustedes se quejaron. Claro que sí, por eso fue que se, se hundió el, el proyecto sobre la licitación, porque nosotros fuimos, que yo hice presencia ahí, fui al despacho del alcalde con otros precandidatos a la alcaldía y unos concejales también, y con todos los asesores del, del señor alcalde de la administración, entonces la puerta pues estaba cerrada y en dos minutos hicieron la licitación ellos, sin dejarnos entrar y se le preguntó al señor asesor, el tal Monroy, entonces eh, no da otras explicaciones que no llega no llegaban al caso, ¿me entiende? Entonces por eso nosotros pusimos una demanda en Ibagué, que yo fui uno de los que firmé también como concejal del partido de la U, Silberto Nieto, Hasta la presente, pues entonces, el proceso entonces quedó trancado, parado el proceso. Bueno, hoy la empresa de Stuflan eh, es una empresa que está intervenida por la superintendencia. Tiene un nuevo proceso. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo lo ha analizado desde su óptica, como, como concejal? Pues yo veo que el nuevo proceso, pues siquiera lo mejor que pudo haberle pasado al pueblo flamenco fue que la hubiera intervenido la, las empresas públicas. La superintendencia, perdón, que lo hubiera intervenido, porque el servicio continúa, porque en el anterior, en el gobierno del doctor Teléfono Bernal, el gerente que manejaba las empresas, el tal señor Miguel Contreras, presuntamente la misma, la misma señora de la superintendencia de servicios públicos, dio que el agua estaba contaminada, que no le estaban dando el tratamiento debido y adecuado que iba a hacer. Entonces ahorita pues yo creo que lo mejor pudo haber pasado así, porque los empleados siguieron trabajando, y creo que pues ahí toda esa gente, en un caso al sacarla pues yo lo van liquidando, y no le queda la deuda al municipio. Bueno, en, en conclusión, en la lucha que usted inicialmente era un consejero del campo, que no tenía nada que ver con el plan porque su, usted tiene su propio producto, la lucha suya porque los empleados no se fueran porque no hubiera una masacre laboral sea, o sea, hoy los empleados continúan trabajando gracias a la gestión de ustedes, la gestión suya, que fue lo favorecieron a no permitir vender la empresa. Claro, así es, sí, gracias a la gestión mía como concejal del partido de la U, ¿sí? por eso yo le digo a todo mi pueblo flamenco y a la gente del campo campesino que soy también, Que yo nunca, yo dije cuando estaba en campaña que nunca los iba a defraudar y en ese momento fue un fui un concial que nunca me vendí, si sí le aprobé cosas que estaban a favor a favor del pueblo, si sí lo aprobé, y lo que estaba en contra del pueblo, me opuse y aquí estoy, con la frente en alto gracias a Dios y a la Viren entonces por eso yo nunca los defraudé y espero nuevamente, voy a la reelección y espero nuevamente la colaboración de de todo el pueblo flamenco y la gente del campo que me colabore nuevamente en la reelección Concejal, recordémosle también al pueblo flamenco que usted ha sido un concejal opositor muy fuerte, lo de la luz el, el proyecto de la luz del alumbrado público, usted también se interpuso allí hablemos de este proyecto, ¿qué sucedió? Eh, también el señor alcalde pasó el proyecto sobre la privatización o en como lo del lo del alumbrado público también nosotros, yo como consejero del Partido de la U, los cuatro consejers del Partido de la U, también nos opusimos a, a esa a esa venta o privatización. Pasaba lo mismo porque el servicio era pésimo, habían bombillas de 250, de 400, de, de, era mejor el servicio público anteriormente que ahorita. Ahorita quedamos en la oscura, sí alumbran como unos cucuyos como dicen. Y siempre habíamos muchas partes que que no hay el alumbrado, uno uno se queja, uno ahí abre, llama la atención de que, que aquí falta un bombillo, entonces ellos, mejor dicho, no hay dolientes sobre eso. Nosotros nos pusimos, pero como el alcalde siempre ha tenido la mayoría en el consejo, ustedes sabe que la mayoría es la que manda y nosotros en la oposición pues no podemos hacer nada más. Bueno, concejal finalmente, ¿cuál es el mensaje para el pueblo flamenco en vista de las nuevas elecciones? Tenemos que saber elegir un buen mandatario, que ame su pueblo, Que no, que no que no venda las empresas, que piense en la comunidad, en los más pobres. ¿Qué le podemos decir al pueblo flamenco? No, pues, lo que yo le puedo decir al pueblo flamenco, y hablo del campo, porque a veces uno dice flamenco es el pueblo, y mentira, todos somos flamencos, todos los 28 mil habitantes que habemos, que hay que saber elegir el nuevo gobernante. Yo soy del partido la u y nuestro candidato se llama Juan Pablo Suárez Medina. Entonces queremos que todo el mundo salgamos el 25 de octubre, votar masivamente por el doctor Juan Pablo Suárez Medina a la alcaldía y por el para el consejo por el señor Gilberto Nieto del partido de la U aquí del campo. Eso es lo que yo le digo a todo mi pueblo flamenco, ya ustedes tienen un espejo, se equivocaron, porque le dieron el voto al señor que ya está de salida, que no digamos ni de mencionarlo ya, él se equivocó, entonces esperamos que el nuevo alcalde que se llama Juan Pablo Suárez Medina le cumpla al pueblo y trabaje por todas las comunidades como lo ha hecho ahorita en estos puntos de encuentro que dice que cada mes va a venir a recoger todas las peticiones y a través de una alcaldía con puerta abierta. no con ninguna exterminación como hubo en este gobierno que está ya saliendo. Bueno, estuvo con nosotros el concejal de Flandes-Tolima, el doctor Gilberto Gilberto Nieto, un concejal del campo, que trabajó por la ciudad, el concejal del partido de la U. Continuaremos dando información sobre esta política acá en su noticiero 37 grados. Hoy estuvimos con el concejal y continuamos aquí desde el municipio de Flandes, Puerta de Oro del Tolima.